va a ir cobrando un protagonismo a lo largo de la novela de la historia del radioteatro este pues logramos logramos ese clima actualizado claro. eh, o sea este radioteatro tiene muchas muchas improntas es cooperativo se hizo con tecnología de punta se hizo artesanalmente se hizo en condiciones adversas y y se logró un producto ya te digo que en en el, en el teatro comercial o en la o en los medios comerciales requieren de muchísimo dinero y esto se hizo así de a, a pura voluntad. Uh -huh. Aparte Juli Peciza digo de la vieja escuela del radio teatro porque incluso hay sonidos ambiente uh -huh. que son reales. Claro. Estamos se puso ahí a grabar sonidos reales eh, y bueno, eso también le da como ese toque bueno, de magia, una, ¿no? Bueno, exacto, Leila, una parte de la cortina, yo llegué un día a estudio cuando todavía estábamos en libertad, <ríe> digamos uh -huh. de, de movimiento. No digas no eso, a, Mario, por no favor. Ahora no, estemos, no, no le tememos, no digas ahora eso. No le tememos. es <ríe> en libertad, en plena libertad de movimientos, no, no no por tu, la pandemia. Eso dice tu amigo Horacio. <ríe> no, no, bueno, ah. no es que yo no. Te entro un día estoy en el estudio, estudio Baberón y estaba andante de la casa Pesisa grabando lo en vivo, tocar ellos. Uh -huh. Ese es un dato. Y otro dato es que, por ejemplo, que en un episodio en el sur, creo que es en alguien en donde transcurría se escucha de fondo una banda que toca porque es un, un festival y esa banda es de allí. Julián Percilla hizo la investigación, tomó una banda de Asien y lo que suena como fondo de un festival de Asien es una banda de Asien, Es decir, como hablábamos con Manuel Callao, hay un viste cuando haces una receta, cuando haces una comida uh -huh. y le pones una pizquita de nuez moscada, una pizquita de romero y le vas agregando distintos condimentos que en el sabor general por ahí no se notan, pero en el en el sabor final sí. Pues uh -huh. Bueno, eso es lo que esperamos que nuestros oyentes y oyentas vayan vayan descubriendo porque está lleno de eso. Está lleno de eso, de color local, de autenticidad, de federalismo, de realidad y también de ficción y, y de humor. no Entonces, todos esos condimentos vayan descubriéndolos, le digo a quienes están escuchando, porque está todo ahí puesto, servido para que lo disfruten. Uh -huh bien mario bueno felicitaciones una vez más si recién bueno se pasaron se quedaron con las ganas lo pueden escuchar de nuevo a la en abramos la boca a las 6 eh, menos 10 aproximadamente de, de la tarde y si no a la medianoche a las 0 horas aquí en la radiográfica o completo los días domingo después de H domingo mario felicitaciones Exacto. una vez más extensivo el saludo para toda bueno para toda la compañía que está también escuchando y empieza empieza digamos no no empieza pero sí se estrena esta aventura radial que, que estamos llevando adelante. Y seguimos el, yo me la imagino como una vieja una vieja rastrojero la que conduce Ernesto Arturo Belín. Este, así que sin ganas de bajarnos de la rastrojero vamos a seguir recorriendo el país. Muy bien. Mario, un abrazo enorme. Un abrazo Leila, un abrazo Laucha, gracias un abrazo. a todos. Allí Mario Sadras, eh, una de las eh, almas mater de, de este radioitero de la compañía que eh, hemos cumplido en lanzar, en estrenar. Obviamente mañana, mañana a las 12 y 10, eh, nuevamente estaremos con eh, la segunda parte del primer capítulo para eh, continuar y para que ya vayan adentrándose más en la historia. 12 de del mediodía. FM 89.3 Radiográfica Radiográfica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 ¿Qué pasa si tengo síntomas como fiebre con tos seca o fiebre con dolor de garganta o fiebre con dificultad para respirar? Lo primero es no automedicarse y llamar al servicio de salud de nuestro pueblo, de nuestra ciudad o de nuestra provincia. A nivel nacional, el Ministerio de Salud habilitó la línea gratuita 0800 222 1200. 0800 222. 1002. La recomendación de las autoridades es que el primer contacto con el sistema de salud Ante la aparición de los síntomas sea vía telefónica Si todas las personas con síntomas fueran al hospital inmediatamente El sistema sanitario desbordaría Sé responsable y primero llama por teléfono El llamado telefónico permitirá que nos puedan indicar mejor los pasos a seguir Coronavirus, información sin desesperación un mensaje de Farco Foro Argentino de Radios Comunitarias Inicio de Espacio Publicitario En la gráfica Los únicos operadores Son los técnicos Radiográfica Una radio de bandera Para escucharnos desde cualquier parte del mundo Bájate la aplicación de radio gráfica Disponible para Android e iOS. último bloque aquí en Desde el Barrio. Eh, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, convocó al diálogo a todos los bloques del Congreso en una reunión para el día de mañana martes. Durante el encuentro se definirá la modalidad de las sesiones para los próximos dos meses en los que la Cámara Baja va a tratar el presupuesto, actualización de jubilaciones y el aporte sobre los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. Este aporte extraordinario sobre las fortunas. Recuerden que Las, eh, que, que el bloque, el interbloque de Juntos por el Cambio y lo que Cambiemos y otros de la oposición se negaban a eh, acordar un nuevo protocolo de uh -huh. trabajo eh, para sesionar remotamente. Por eso hubo tantas pro, tantos problemas y tantas limitaciones para los debates. Sí, sobre eh, todo incluso, Juntos por el Cambio. Claro, eh, incluso se piensa o se ha planteado que eh, se puede sesionar de forma presencial Pero habría que ir a un lugar más espacioso. Eh, me parece una tontería. Realmente un lugar más espacioso como un polideportivo, polideportivo o sí. algún microestadio. Eh, me, me parece realmente penoso tener que llegar a esto pudiendo, eh, y como han dicho tantos diputados y diputadas, pudiendo hacerlo perfectamente de manera remota como se está haciendo al día de hoy. Mm. Eh, así que mañana se van a reunir los bloques para concertar o no eh, esta nueva modalidad. Hay que tener en cuenta que Hubo un nuevo caso en la Cámara Baja, José Núñez, diputado del PRO, que estuvo presente en el recinto el martes pasado, dio positivo de coronavirus. Bueno, quizá un, eh, ilustra y da una razón más para eh, evitar las eh, sesiones presenciales. Así es, y después también eh, el gobierno va... Y ya avisó que va a destinar 30.000 millones de pesos más a la tarjeta alimentar. Así lo confirmó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Eh, la idea es mejorar, permitir el acceso a la comida de casi 3 millones de chicos. ¿sí? De entre 0 a 6 años a mujeres embarazadas, a discapacitados de las familias de menores ingresos, ya se transfirieron por esta vía, por la tarjeta alimentar, más de 60.074 millones de pesos y ahora se suman otros 3.000 millones de, de pesos que van a, a ir al presupuesto de este proyecto que bueno tiene como objetivo llevar... Eh, alimento a los sectores más vulnerables y sobre todo a los niños y niñas de la Argentina que peor lo están pasando uh -huh. y ya viene de larga data, lamentablemente eh, eh, la falta de acceso a, de, a los alimentos, así que Llegará entonces así este presupuesto para la tarjeta alimentar a los 90.000 millones de pesos. Así es. Más temprano hablábamos del tema seguridad. Habló Sabina Frederick, ministra de la cartera este de seguridad de la Nación. Destacó el rol central de la justicia frente a la ocupación de tierras. Señaló que en estas resoluciones judiciales hasta el momento se determinó la custodia de las tierras y en ningún caso el desalojo el rol de la justicia es central uh -huh. es que en lo eh, es la que en los últimos meses ha resuelto en la inmensa mayoría de los casos eh, en los temas de eh, usurpación ilegal como se caratula generalmente estas eh, a estos delitos pero que digamos y es que señalarlo no termina de resolver un problema que va más allá de lo que pasó en sí en presidente perón o en otros lugares, Sino de una política integral de vivienda eh, Recomendamos entrar al portal de la radiográfica Hay una nota de eh, Juan Grabois Una nota de opinión de Juan Grabois Odio a las tomas uh -huh. eh, Que analiza y critica duramente las posiciones No solo externas, sino también internas Del bloque que dice, del frente que dice Al que todavía pertenezco Digamos, claro. muy, muy Grabois todo, muy Grabois la nota Eh, pero ciertamente muy interesante por los datos que aporta y eh, por la mirada que le da al tema de la toma de tierras. Es un tema eh, que de lo tangencial se hizo central a partir de eh, la iniciativa de Sergio Berni. Esto hay que decirlo así, si no lo ponía en el centro de la escena Berni, no iba a estar en ese eje. Lo claro. asumió el Gobierno Nacional como un tema propio, como un tema a tratar y a poner en la agenda pública. Se montó sobre eso también Sabina Frederick y todos los medios de comunicación. Lo cierto es que está eh, en, a, totalmente abierto el caso de Facundo Astudillo Castro. Hay ahora sí una tríada de fiscales trabajando, ya que fulpiano Martínez, quien fue recusado, eh, quien intentó... Por la familia se ha recusado, uh -huh. este, ya no es el único y se han hecho modificaciones en la causa que ha apartado a la Policía Federal de eh, el eje de la investigación del caso y ha pasado también al Ministerio Público Fiscal. Sí, respecto de las tomas de tierras hay que decir que hace rato está en la agenda de los movimientos populares la distribución de, de tierras y el acceso para poder trabajar esas tierras. Uh -huh. Eh, son muchos proyectos que nunca avanzan, digo, entonces, frente a, a la agenda que se instala de esto de que en torno a la toma de tierras, a la legalidad y demás, hay que contrarrestarlo con este debate que tiene que ver con repartir las tierras para quien la trabaja, ¿sí? Uh -huh. eh, digamos, los pequeños productores de, de, de la agricultura familiar son quienes, en definitiva, eh, tienen todos los problemas de acceso a las tierras que son quienes trabajan en esas, esas tierras y llevan los alimentos para las familias argentinas. si sí, No se dedican a exportar ni generar divisas, pero son quienes eh, se encargan de abastecer el mercado interno. Por eso es necesario prestar atención a este tipo de cuestiones, ni hablar de la necesidad habitacional. Mm -hmm. eh, pero creo que se encuadran todas estas problemáticas sociales dentro de lo mismo. Claro. Correr el, el eje de lo punitivista y de Eh, del tema de la delincuencia, lo que significa la ilegalidad de la toma de tierras y ponerle foco en la necesidad de distribuir más equitativamente el acceso a la tierra eh, para quien la trabaja y sobre todo para quien no tiene posibilidades de acceder a una vivienda propia y no tiene tampoco dónde eh, ir a refugiarse. Uh -huh. sí, hubo Sabemos que hubo incluso desalojos en plena, en plena pandemia, gente que no puede afrontar los gastos de alquiler y demás, ni que hablar de poder acceder con un plan de pagos a a una vivienda propia. Uh -huh. Así que son temas a, a tener en cuenta, más allá de, del foco que se le están dando eh, se está dando en algunos medios. Así es. Eh, está la nota de Grabois, también hicieron una muy buena cobertura Lucas Molinari y Úrsula hasta que va a estar prontamente eh, en el portal de La Gráfica, ya la tuvimos hoy por la mañana, y contemplar estos aspectos que mencionaba Leila, que tienen que ver no solo con eh, el acceso al sistema inmobiliario que ya de por sí es un problema hasta los para que hasta para los que ingresan al sistema inmobiliario uh -huh. sino que y para unir distintos temas cuando vemos por ejemplo que se arrasan con humedales que se arrasa con campos enteros y que familias pierden sus campos y sus casas Eh, ¿Dónde se piensan que van a vivir esas familias? Van, por ejemplo, a estas tomas de tierra uh -huh. eh, Van, por ejemplo, a estos lugares donde la organización barrial Justamente es la que permite, aunque sea tener un espacio Donde crear a sus hijos, donde estar con su familia Y no estamos hablando de eh, Se han hecho construcciones de 6, 7 ambientes y un gran parque cuidado uh -huh. Son casillas sí. en la tierra Exactamente Bueno, y por último, mira, eh uh -huh. decirte, este hablamos de el intendente de Tandil. Sí. que había propuesto su propia con sus el propios semáforo. criterios el tema del semáforo, bueno, al gobierno bonaerense no le cayó bien. Uh -huh. Dijo que ese decreto es un manifiesto separatista. La provincia remarcó que el sistema de fases no es un capricho, sino que es algo que trabajamos en consenso con todos los intendentes. Dijo que también que la decisión eh, tandilense va a tener consecuencias legales. Y el ministro de Salud, además, habló de Tandil, dijo que le quedan 12 camas de terapia intensiva. Así que problemas con este semáforo que propuso Miguel Lungi, intendente de Tandil, eh, y que, bueno, se separó un poco de ese de criterio de fases rige en la provincia de Buenos Aires. Eh, basta de separatismo en la provincia, viejo, entre Castelli, ahora Tandil, eh, no va a quedar nadie. Además, si Tandil es un distrito aparte, el que Tejedi es ex expresidente, eh, desde ahí. Claro. Se va a, poder, va a poder ser jefe de Tandil. Bueno, ah, a ver. No me parecía una mala idea igual, de todas formas, el tema semáforo, teniendo como criterio el tema de camas y demás. Uh -huh. Ahora, ¿es cierto que eh, romper con un protocolo provincial y cortarte un poco solo, eh, seguir si para tu intendencia, para tu municipio, eh, reglas ajenas y propias, era medio, hacía un poco de ruido? Uh -huh. bueno, bueno es esas una... salieron a, a responderle, ¿no? Es una osadía la que cometió Tandil. Vamos a ver cómo qué efectos tiene en la provincia. Búscanos en Facebook